Además aprovechaste, pues bueno, para hablar un poquito de política y de eso que ocurrirá el próximo martes ah, Claro. So, so, eh, ¿Arnold sabe de eso? Sí, creo que algo, algo, algo, no sé, yo no sé qué hablaría <risa> Cuentando que con... ha pedido dinero a, al gobierno americano Sí, bueno, oye, lo hace sí, muy depende, bien porque ¿eh? ¿no? pertenece a cuando él se presenta a gobernador Su partido no gana cuando eh, toca en elecciones generales en California En donde, bueno, arrasan ah, los, claro, los demócratas, claro. no, no arrasaría a él, pero bueno Yo ah, solo, ah. solo diría que si de aquí al próximo martes ocurre algo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 Quizá también, pues no, sé, sí. no sé, si Fernando también tiene algo que ver con aquella campaña. No sé. No sé. Bueno, esas cosas no se pueden contar. Uno manipula, eh, cambia los datos. Las proclamas, perdón, eh, <risa> los eslóganes, los eslóganes. No vote, No vote, don't vote, don't vote. No seriously, don't don't vote unless you care about healthcare. We care about gun control. Women's rights, civil rights, rising gas prices. The war. God, I hope you have at least five friends. I did have five friends. Fernando lo hace todo. Le da el dual y fíjate cuántas voces salen de la misma garganta. Son yes. los celebrites, celebridades norteamericanas pidiendo <risa> el voto. Y me las hamburguesas, uh -huh. efectivamente. Eh, la verdad es que las elecciones van a depender efectivamente de lo que... De lo que mm,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 se ha vuelto a recrudecer hay que recordar que desde 1998 se llevan en ese país eh, eh, han costado la vida 5 millones de personas, lo cual es un drama eh, total en enero se había firmado una tregua después de tantos enfrentamientos y tantas cosas pero en agosto nuevamente los tutsis han empezado a, a atacar y ahora mismo eh, la situación ya ha sido de, eh, calificada de catástrofe humanitaria, ahora mismo ha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 Esta filtración de la semana, Fernando, sobre el mundo de ETA, sobre el mundo de la escolta que tantas y tantas personas llevas en nuestro país. Y bueno, pues esperando nuevas filtraciones para, para el futuro nos quedamos. Pues el, el sábado que viene nos vemos. El sábado que viene nos, nos vemos. con la Bueno, vamos a escuchar ese, esa filtración, ese mensaje que nos está llegando. Gracias a todos por esta cálida bienvenida. Es un privilegio estar aquí en la 63 tercera cena conmemorativa de la Fundación Smith. Este es un público muy distinguido e influyente y es el lugar, el mejor, para anunciar algo tan importante como lo que voy a deciros.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 En la rosa de los vientos, en España. Sí, sí, Reyes, me voy a fiar de él, solamente de él. Amigos, mis rivales ya se han sometido a Fernando, a su despiadada maquinaria de ataque. Obama, prepárate. Fernando. <risa> Obama, prepárate. Fernando. McCain, mana por ti. Es McCain, te ha fichado. Vaya, bueno, por Dios. Espera dar la sorpresa, gracias. A ti. <risa> si gana, ya veremos <risa> a ver qué pasa. Sabremos lo, que has, lo bien que has hecho <risa> en su trabajo la semana que viene. Gracias. Un abrazo. La rosa de los vientos... En Onda Cero.